5 de la tarde, 26 minutos y vamos a hacerles la nota que anticipábamos al comienzo del programa. Vamos a hablar con Norberto Alayón, que es profesor de la Cátedra de Trabajo Social 1 y 2 de la Facultad de Ciencias Sociales sobre los maestros no buenos, ¿no Fede? En este caso particular de un maestro no bueno mm. y un perfil, un perfil muy interesante que hizo eh, circular por eh, el correo de la Facultad de Ciencias Sociales, entre otros espacios, mm. eh, ...este profesor titular, que en algún momento fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales... ...y es sobre Rodolfo Barra. Mire, Norberto Allayón, los saludamos Federico Corbier y Pablo García, buenas tardes. Ah, buenas tardes, ¿cómo les va? Mucho gusto. Bien, buenas tardes. Eh, realmente está escrito eh, con una métrica periodística, este, este perfil de Barra... Eh, Es interesante, yo en algún momento eh, recordaba a Barra en la playa con un gorrito y una B de Barra eh, este, que aparecía en la, en la revista Noticias por aquellos años Hola. y también es comentado el artículo de la revista Noticias eh, sobre todo cuando se denunció que Barra participó en su juventud de ese movimiento nacionalista católico que se llamó Tacuara. Ya... Eh, y también es interesante la reflexión que usted pide a propósito de, eh, bueno, ¿quiénes son los maestros que debemos tener nosotros en la Universidad de Buenos Aires? La Universidad Austral se puede dar el gusto de tenerlo en un máster de Derecho Administrativo, por ejemplo, porque fue uno de los encargados del desguace del Estado y tiene un perfil ultracatólico también. Bueno, en el ahí también la Universidad Austral, ¿no? Por eso mismo, por eso mismo. Claro. Eh, este, pero en el caso este, de la Universidad de Buenos Aires es interesante también ver quiénes nos dan clases, ¿no? habitualmente. Bueno, en, en rigor el, el tema es así: Barra no está dando clases, uh -huh. por lo menos en la Facultad de Ciencias Sociales en la actualidad. Eh, yo tomé contacto con él eh, de manera azarosa por una investigación que hice ya hace muchos años sobre la historia del trabajo social en Argentina uh -huh. y que, bueno, de ahí eh, publiqué luego un libro, un libro que, que ya lleva su quinta edición y ...para mí Rodolfo Barra era un hombre más... ...aparecía como profesor de lo que era la Escuela de Servicio Social... ...en esa época así se llamaba... ...de la Universidad de Buenos Aires... Eh, ...y que había sido interventor en la época de eh, Otalagano... ¿no? Eh, ...de aquel fascista autorreconocido... ...pero bueno, ahí había quedado... ...para mí eh, me indicaba algo, pero no más que eso... Eh, ...después sí... Apareció su actuación pública muy relevante en los 90 con el Menemismo y ello me llevó a ocultar un poco más eh, el perfil de, de este personaje ¿no? que ocupó una variada este, cantidad de cargos en el gobierno de Menem y después fue apareciendo que bueno tenía esta trayectoria que indudablemente marca una orientación determinada que es muy difícil de cambiar. Eh, conviene no ser extremadamente determinista en el análisis y en la evaluación de las personas, pero hay algunas personas consecuentes con el paso de los años y tienen un perfil que, bueno, que legítimamente no abandonan, pero que es necesario recordarlos en sus características, ¿no? Uh -huh fíjese que en estos días a raíz de de, este, de esta nota me llamaron una cantidad de colegas que lo tuvieron como profesor a él en el año 1977 cosa que nosotros mencionábamos en, en el texto y daban cuenta de de, de las características de sus clases de su orientación reaccionaria eh, de que inclusive había desaparecido una alumna, no tiene por qué necesariamente ser él, pero había desaparecido una alumna de esos de esos cursos del 77 que se dictaban en la Facultad de Derecho. Uh -huh. Así que bueno, eso eh, te marca me parece a mí la necesidad de en recordar, así como es imprescindible recordar a los buenos maestros a aquellos que puedan eh, este, de alguna manera disimularse en, en, en las épocas históricas y aparecer luego como si no tuvieran un determinado tipo de antecedentes, ¿no? Y eso no me parece justo. Sí, recordemos entonces, delegado interventor de la Escuela de Servicio Social de la UBA... Del en... 74 al 77. Y esto salió en el libro en el cual trabajó sobre la historia del trabajo social en Argentina. Sí, sí, sí, yo ya lo mencionaba cuando la verdad uh -huh. que no tenía la menor idea quién era Rodolfo Barra, era uh -huh. alguien más. Claro, cuando yo hice esa investigación y recopilé ese dato, obviamente cualquier investigador básico... Eh, ...caer en cuenta de que él era interventor puesto por Otalagano... ...que era otro interventor de la Universidad de Buenos Aires... Uh -huh. ...y que Otalagano era, este, bueno, una persona que hacía en público el saludo nazi... Este, ...y que había sacado un libro, un libro muy provocador que se llamaba así... ...Soy fascista y qué, uh -huh. ¿no? Sí. Este, entonces, bueno, usted o yo, bueno, todos tenemos derecho a hacer lo que queremos... Pero este, si usted acepta el cargo de interventor de un fascista como Talagano, eh, algo, algo pasa con usted, digamos, ¿no? En relación a cierta identidad o cierta correspondencia. Y él empezó en septiembre del 74 eh, y después llegó hasta el 77 como interventor. Y les recuerde que el 24 de marzo de 1976 vino el golpe de, de Videla, el golpe sí. cívico-militar que tanto ha costado este, al país y, y seguirá costando por mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. sí. Ahora cuando se trató, cuando apareció en la prensa su su calidad de patrocinante para Alberto Rodríguez Sa en el fondo del bicentenario. Eh, figuraba como docente de la uva, eso es eh, lo que a mí me llamaba la atención también que lo desconocía completamente habiendo también investigado un poco la figura eh, de Barra en su momento como periodista U usted dice que aparecía en ese momento como docente de la UBA en la, eh, cuando ah. cuando fue la presentación de, de Rodríguez Sá, claro. eh, figuraba también como docente de la UBA que eso me llamó mucho la atención ¿eh? en, algunos, en algunos diarios de circulación nacional bueno, ojo, ojo puede ser, ¿eh? porque usted sabe que Todos tenemos límites en nuestras investigaciones. Eh, yo sé que él no es eh, docente en la Facultad de Ciencias Sociales sí. de la UBA, pero puede ser en una de esas. En la actualidad me, me da usted un dato interesante. Uh -huh. A lo mejor es docente en la Facultad de Derecho de la UBA. ¿eh? Sí, es muy probable. Porque pues, él, es, él es abogado, esa es su, su especialidad de origen. De modo que a lo mejor puede estar siendo, así como fue también, eh, y no sé si lo seguirá siendo, profesor en La Matanza. Eh, uh -huh. Y bueno, profesor en la, en la Universidad Austral y demás, ¿no? A lo mejor está en la Facultad de Derecho, ¿eh? Sí, lo que sí es seguro es que dictó cursos con Julio César Comadira, no sé si lo recuerda, que falleció claro. sobre el Derecho Administrativo en la Universidad Austral de Opus Dei, claro. que los dos obviamente tienen el mismo antecedente, participaron eh, en ese desguace del Estado con Dromi, con Roberto Dromi. Exacto y asesoraron no toda la gestión menemista. como adira falleció. Y quien dictaba los cursos de derechos administrativos, los administrativistas eh, que participaron en la dictadura conocen muy bien la legislación. A propósito de eso, y hay muy pocos. Son los que los que enseñan qué hacer eh, cómo hacer los juicios contra el estado. Y también llamaba la atención ese dato de color, ¿no? Que un hombre tan clerical que eh, participó en su juventud del nacionalismo católico y que tiene toda una línea ligada a eso de conducta haya administrado un hotel alojamiento claro este, la, la, la hipocresía sobre muchos de estos temas no es no es infrecuente lo que en ocasiones acontece y por eso el, el periodismo o las la investigaciones ciencias sociales es tan importante es poner sobre el tapete los datos objetivos él, él como cualquier persona tiene todo el derecho del mundo a este, tener un hotel alojamiento o participar con acciones de un hotel alojamiento. Lo que parece contradictorio y colisionante es si uno se golpea el pecho en relación a ciertas postulaciones este, filosóficas o religiosas y que después hipócritamente mantenga un tipo de actividad que no parece compadecerse con ciertas postulaciones. Pero bueno, eso no es este lo lo lo importante es que uno lo pueda visualizar, digamos, ¿no? Uh -huh. Este, y que eh, se puedan entender las limitaciones, las contradicciones y en ocasiones, bueno, una gran cuota de cinismo de parte de ciertos actores. Entonces, en ese sentido, cuando uno se plantea, cuando yo me planteaba la necesidad de recordar a los buenos maestros y y también a los malos maestros, bueno, eh, este eh, uno mm, entiende un buen maestro como alguien que domina su especificidad, pero debe ser eh, a la vez una persona inscripta en los valores de eh, eh, la civilización, en los valores del bienestar, en los valores de los derechos humanos, en los valores de la humanidad. Y no alguien que pueda, bueno, no solo por sus antecedentes juveniles, si participaba en los grupos ultranacionalistas, o bueno, ojo, lo que declaraban también si había intervenido en un atentado contra una sinagoga, que ya es un poco más todavía, ¿no? Entonces, si después de eso sigue participando con el fascista Otalagano, cuatro años, bueno, Otalagano salió antes, por suerte, uh -huh. pero eh, participó en eso. Eh, después eh, este, tuvo esa participación tan activa, miembro de la Suprema Corte, ministro de ministro del interior, viceministro de obras y servicios públicos, como usted recordaba con Dromi uh -huh. este, bueno, caray, la verdad que no se perdió una, ¿no? Este, ha invocado en todos los casilleros con una certeza fenomenal entonces yo creo que es digno de ser recordado Sí, le agradecemos mucho por recordarnos eh, la trayectoria de este hombre que volvió a estar en la agenda pública, ¿no? También. Sí, sí, sí, exactamente, y ahora se destapa con el otro este, señor gobernador de Rodríguez a, San Luis este, en, en este juicio en contra del fondo del Bicentenario, de modo que este, tienen una militancia constante este, e indubitable, ¿no? Gracias, Alayón. Hasta pronto. No, por favor. Gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Buenas tardes. Norberto Alayón, profesor de la Cátedra de Trabajo Social 1 y 2 de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Qué pasa? El último párrafo, Leo. Para beneficio de los alumnos y de la sociedad, una persona del accionar cívico y profesional como Rodolfo Barra seguramente no sería elegida en la actualidad para mm. estar al frente de una institución educativa como la Carrera de Trabajo Social, no de la que es parte de Alayón, en la Universidad de Buenos Aires. Fue interventor. Fue elegido por uno, no por los estudiantes. Tramas. Miércoles. 19 horas. Sábados. 10 horas. Por Radio Universidad.